A los federales somos 600 ,000. Quiero guerra, tú quieres la guerra, tú quieres guerra. Quiero qui vol Tu queres guerra? Ben truhi, tu queres Thank <laughs> you.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 este este este fallo no para para todo el pueblo no porque yo creo que es una es una ley es una ley del pueblo por de democracia de es, diversidad sí de pluralidad de, porque es así el tema de, de poder ampliar el tema de ampliar las voces no el tema del primer canal de los pueblos originarios no no canal no programa programa programas, programa, programa. y es importante esto no que se sigan ampliando que se siga en el me parece que que se, se adecuaron todos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 Comenzaba una nueva etapa en los medios en Argentina y de repente se suspendió todo. Y, y quedó todo como que no, no pasó nada. Como... Ley, hay, que record... hay que recordar que fue votada por 197 203 presentes y solo de... negativos. Es decir, eh, es una ley que votó todo el mundo. No podemos decir que fue la mayoría automática del kirchnerismo eh, que posibilitó eh, imponerse con algo que los demás no querían.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 la verdad que sí no y y muy importante la ¿no? plaza ahora que que vendría el no sé el, el 20 que se viene ahora claro algo algo la verdad que muy loco yo quiero que eh, matías el tema de lo que es el persaltum qué opinas al respecto mira sinceramente como persaltum así en el abstracto no me convence pero por una cuestión del origen del persaltum. recordemos que fue lo que posibilitó en eh, las privatizaciones un invento de drogas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 Hasta este punto podría ser, o sea, pero, por, pero, por, ejemplo, pero por ejemplo, que los vendedores puedan hacerlo, eh, la verdad que me parece bien, porque teníamos una, una medida a lo Macri, podríamos decir, ¿no? <ríe> eh, lo sacamos a todos los que venden en los trenes, pero creo que está bien, de que no se no se pueda eh, poner música a alto volumen en, en, en los medios, de los...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 porque normalmente se pone que son los guachiturros ¿no? las que escuchan eso pero por ahí yo voy escuchando, o sea, a mi me gusta Ceruz Irán Charly García, Ceruz Irán a todo volumen y al lado no le gusta entonces yo tengo que respetar que a la no le guste entonces creo que es una buena medida para que todos podamos empezar a respetarnos un poco si, sí, también sería como dijiste la libertad uno empieza termina la, cuando empieza la libertad del otro, también puede ser eh, como un abuso de derechos, ¿no? que también se, se establece que tu derecho termina cuando empieza el derecho del otro, decir que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 con respecto al asiento, ¿no? a la hacienda no hay mi una vez me ha pasado ¿no? que yo he visto a personas embarazadas ¿no? y, y he dejado al asiento y como tío no me han ni dicho ni gracias y yo capaz que está bien si sí un poco reaccionó tal vez que le digo de nada pero y un fuerte para que se le pasó un oeo eh, una buena vergüenza para que aprendí sepa que la próxima vez que a uno le está dando la hacienda tiene que decir por lo menos gracias entonces me parece que está faltando eso hay una hay una falta de buenos modales ya sea aparte o sea aparte de, de los abuelos no por los abuelos viendo no sé quizá es de esa época que, que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 por eh, si estás en el colectivo y te entre una monja que haces sí. Apá, imagínate no. que te entre un enano o te entre una persona de cincuenta y pico que te pones a sacar las cuentas viste te entre una persona mía rellenita y está sentado viste si sí. es para dudar viste te trajo la monja y yo le doy en la cinta la pero para o allá sea, hay un... está estipulado con una monja que dará al asiento yo no sé yo la verdad que cuando entra una monja lo primero que hago miro arriba y veo embarazada discapacitada <risa> si vea que se lo no le doy lugar Yo la monja en medio del asiento. Según la idea que tenga, quién es la monja para ir a ver un asiento? Prefiero darle el asiento un chavo que viene de laburar, una monja que viene está en un convento sentada todo el día, sentada ahí rezando. Porque va, si vamos a ser sinceros, no es que sea no, pero una monja está toda sentada como vamos, a está parada. Eh, viene uno, un chavo que viene labura, prefiero el asiento a esa, a la monja aguantate un viaje de 40 minutos en un cantullo, salir adentro, a venir, a asiento, de adentro, no saber ni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 Capaz que el conductor del camión, que era un pobre un pobre, no era una persona de 40 años, era un abuelo tenía 70 años, estaba manejando un camión, que era un camión de no sé de qué era de compra de chatarra, esas cosas. En mm. me parece que de ese lado fue como un fue como un acto de defensa, pero sabemos que está mal porque pisó a una mujer y la mató, ¿no? Sí, también en vez de pisarla se podría haber ido, me de pisarla también pasa digo, que pero... no tenía espacio, si no no, no, sí, está bien. Meté marcha atrás, la verdad que <risa> la hora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 Todos los ruidos molestos sobre lo, los gases la verdad que es algo orgánico no sé. Sí, pero igual es complicado <risa> Más un pedo de otro ah, okay, okay. Venía a las 7 de la tarde, bondi lleno 30 Sordi, grados de calor Un sordito qué? asesino te ah, no Acá Matito dice Hagamos más fácil, saquemos inspectores De Sadaik a la calle a poner multas Por reproducción de música en público No más no más música en el bondi Jaja <risa> puso Elsa Sarriés, ojalá que se extienda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 Te, te morí de calor, porque la verdad que por más la que sea fan. temprano Te querés sacar la campera, es imposible Es imposible, muchachos Y después guardarla en la, en la mochila de está en el piso Sin caerse, porque la verdad que <risa> Se complica el tema de la movilidad De los colectivos Continúo leyendo los comentarios Guillermo Di Pascual Dice, a todos nos parece mal Cuando encontramos a alguien escuchando Fuerte a los guachiturros Alguna banda cumbiera, cumbiera reggaetón, etcétera Y si escuchamos Fuerte Mozart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 tonight you might take someone's life i know you saying sorry sorry want to bring back so you love me i want to see the light i want to see the light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 ¿Qué pasa? ¿Qué estamos hablando? ¿Del 2%, del 8%, del 10%, del 16% a lo sumo? Sí, eh, la verdad que sí. Eh, tenemos un desperfecto técnico, me parece, puede ser. Eh, ¿se, se, ¿Se escucha bien? Ah, listo, joya, joya. Por internet sale perfecto. Estimamos acá, se nos desconectó el, el auricular. Así que continuamos con la pregunta. La pregunta era, ¿cómo es la oposición? Si existe una oposición realmente. Sí, es Pobre Lilita, tío. Del 8% de, del cabezón, que, que, que se quedó con, con la gana, de, decía que estaba en segunda vuelta, bastante lejos quedó en la vuelta. Y a ver, y tenemos a, a un de la Rúa, Reload, que es este Biner, que la verdad que, qué sé yo, eh, creo que, que, que dejó pagando más de uno, y que es una bolsa, digamos, si se habla mucho de bolsa de gato, pues por el PJ, por el terrorismo, el socialismo, creo, que el FAP es una bolsa de gato y no es específicamente por Donda hablando, ¿no? Lo de gato es... <risa> <risa> pero es una bolsa de gato donde cada uno va por su cuenta, ya no vemos las votaciones donde no logran eh, votar como bloque. Entonces esa es la oposición. Con esta oposición vamos a tener el modelo nacional y popular, sea con o con su para largo rato de onda ahora ya paso el tiempo y dictadura con k chueco <risas> alacretina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 no, el color argentino hace fraude. Por eso Macri ganó por el 65% en la segunda vuelta. Hubiésemos hecho fraude ahí, lo tendríamos hoy a Filmun, ¿no? Entonces, la verdad que hace fraude. Hubiésemos hecho hubiésemos hecho menos fraude, a presidente. Hubiésemos ganado por el 53 y medio y hubiésemos ganado en capital la jefatura de gobierno, no si es tan fácil.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 Eh, que en su programa la verdad que da cátedra la cátedra la verdad que deja es mucho que es el indi señor indiscutible el señor Mirá, me, me, me imagino que están hablando del feman bueno porque el fe malo no es periodista digamos. Es una, <risa> es una cara que está ahí en c5n en, en, C, en, en c5n que supuestamente es ultra oficiallista que es parte de del mega monopolio de medios estatales y hay un feman no o en canal 26 tenés un grondón así que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 Y la verdad que su descripción de, de cómo hacer un sándwich de milanesa con lechuga y tomate fue muy buena. Así que algo destaco de Feynman, lo único, nomás Y el término conchugo había sido, ¿no? Que, que inventó el nuevo término. La verdad que hay que avisarle a la RAE que, que tiene que agregar el término de Feynman. Y te parece ah. que ponga conchugo Feynman, ¿viste? <risa> para, para que sepa cómo ese nuevo significaba. Y duro de la son porreros. Sí, son porreros. ¡Porreros de la mamá! ¡Soy siete rochos! <risa> Mirá, eh, en un lado gracioso porque es Feynman. A ver, convencamos que es un tipo que...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 Y todos repetían el mismo disquito que los Feynman, los Lanata, los Grondonats, los DTN. <risas> claro, todas esas cosas. Eh, y se transforma en agresión física. Entonces, por un lado gracioso, porque uno dice que es poca ocurrencia ¿no? para el debate. Pero por otro lado, es preocupante pues se traduce en agresión. Sí, la, la verdad que lo, lo que hizo Cintia García en el 8 n fue impresionante. Porque, ¿qué pasa? Se, se le criticaba mucho a ella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 el contenido no porque estamos hablando de de dibujo de gente ahorcada no y no se lavo las manos porque va se ser el no mi organización y bueno es tonto viste que <risa> se va a hacer no no no le pidamos más y ahora quiero que para que se ha un, un tema de la oposición qué te pareció el tema del 20 n ah, a ver qué querés que te diga más de lo mismo no no no no no hay algo que que se pueda decir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 Además fue el Partido Obrero que no tiene ni un puto obrero, diríamos, como que la, la verdad, tenemos que ser realistas, para ser el Partido Obrero. Bueno, son los descamisados, no sé, son los trabajadores, pero no hay, no hay uno que labure ahí. Entonces ahora la pregunta que te iba a hacer, ¿qué opinás del sindicalismo en Argentina? <risa> Complicadísimo, no, mira yo creo que, que para ser corto el comentario, creo que, que este proyecto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 tal cual, hay que reivindicar al la Roque dirigente hoy en día de la Cámpora, Jorge Romero, que la verdad otro dirigente que lo reivindico mucho, yo he invitado a la Cámpora, así que le mando saludos a la gente de la Cámpora, y además en ese momento hay que hay que destacar a Delía, Luis Delía que es una persona que es muy criticada no desde lo que es la Nata, que la Nata lo ha denigrado totalmente lo que fue su programa pero hay que reconocer que es un es un gran profesional eh, Delía me parece a mí que Delía es un profesor de historia, yo lo escucho todas las mañanas de 6 a... no, sí, de 7 no, a 9 en Radio Cooperativa, la verdad que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 A 12 coches le quemó todos los circuitos eléctricos. Qué genio, Mauricio. Hay que tirarlos a la basura. Eso es lo que sabe Macri de Subtes. Estropeó 12 coches, por lo tanto va a tener que esperar dos o tres años más la inauguración de las estaciones. Ahora, ahora justo que tocamos los medios de transporte, eh, no me acuerdo hace cuánto pasó, pero eso bastante hubo problemas con los trenes. Eh, habían chocado, me acuerdo que habían clavado el freno. Eh, también, empe sí, también empezaron a hacer bastantes informes, ¿no? Generalmente cuando pasa esto hacen informes, aparecen todos a hacer informe de trenes, como viajan y mostraban que los trenes estaban en mal estado, que las puertas no te frenaban. Como las películas de Pino Solana, sí, casi una sí, película pasa que quemar los trenes. Claro, sí no, bueno, a ver, sale muy caro las producciones hollywoodenses donde vos incendias <risas> cosas y hacés maquetas, y demás, más fácil, andrás a un par de sindicalistas que tienen objetivos pocos claros. Y prende fuego una estación histórica como la de AEDA, una estación inglesa preciosa de madera. Una vergüenza lo que se hizo en esa estación. Eh, sí, no, bueno, siempre hay detrás. A ver, convengamos, hablando de incidentes, ¿qué pasó con Boca? Mucho, no esa rotura de vidrieras. En diciembre, y con el club que maneja las sombras el jefe de gobierno...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 para todo necesita la autorización de Cristina entonces hubiésemos votado a Cristina en la ciudad porque si votamos a un Chirolita bah, yo no lo voté obviamente pero si hay un Chirolita que para <risa> le tiene que pedir permiso a Cristina, hay Cristina préstame plata, hay Cristina firmamento <risa> es muy fácil obviamente hacer gobernar así si te van a llover los miles de millones de préstamo del gobierno nacional así cualquiera gobierna, la verdad que yo creo que, que él se tendría que decir no puedo, le entrego el poder a otro porque no, no es serio lo que está planteando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 Bueno, yo le mando un saludo a lo mismo de siempre y la verdad que muy contento con lo que pasó con el 7d es como volver eh, bueno la, la cautelar perdón se me empecé de mezcla son tanto ya viste que son que la verdad que pero la verdad sí estamos muy contentos con lo que con lo que está pasando con esta cancelación de la cautelar y y no, nada nada más